que hoy iniciamos las actividades en la Casa Municipal de Cultura. Estamos iniciando concursos de charango, cursos de teatro, cursos de danza, cursos de guitarra, tenemos cursos de canto, y cursos de violín. Estos cursos eh, se van a dictar de lunes a viernes de manera gratuita. El único requisito que tienen que traer es fotocopia de carnet de identidad de los niños o niñas que van a participar de los mismos eh, y la buena voluntad de querer aprender. Esto está destinado para jóvenes, señoritas que están estudiando en las diferentes unidades educativas como también para personas mayores que quieran aprender a tocar algún Un instrumento como guitarra charango entonces iniciamos a partir de este viernes de lunes a, a de lunes a viernes a partir de hoy iniciamos y el curso va a tener una duración de todo el año empezamos en marzo y concluimos en diciembre eh, por último anunciar que también tenemos nuevamente está volviendo a la casa municipal de cultura algo que era de muy sentida necesidad y que los padres de familia nos estaban pidiendo que es el curso de dibujo y pintura por eso vamos vamos a invitarlo al profesor eh Paz para que nos pueda él explicar en qué va a consistir este curso, que como ustedes ven, ya los alumnos van a poder aprender a dibujar, hacer ya rostros en dibujo, y bueno, pues un curso que novedoso e interesante, que vuelve a la Casa de la Municipal de Cultura, y que es de mucha utilidad para los jóvenes y señoritas, porque siempre les dan tareas, y mucho mejor que lo vayan haciendo ellos con su propia creatividad.